te encantarán. Hola maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien. Aquí va teniendo con el tráfico de la ciudad, de hecho está intensísimo. ¡Horrible! A pesar de que, bueno, más aún que venimos en la moto que se nos facilitaría un poco el, el tránsito por la ciudad, pues parece que no, porque ahorita hay muchos camiones de carga pesada, por, principalmente por el sur de la ciudad. Pero, pues mira, lo logramos llegar aquí. Llegamos, pero hoy salimos más temprano, llegamos más tarde. Así, no la entiendo. ciudad cada vez Sapa. tiene más caos, ¿no? Pero bueno, y aquí nos tocó vivir. Y eso es que hoy sí si no le pudimos eh, meter ahí algunos de tráfico pesado. Estábamos mm. viendo que, que ahí en Lázaro Cárdenas y Colón, o sea, toda la cuadra eh, hacia. Un lado y el otro está completamente llena de tráfico pesado. Entonces es peligroso para nosotros las motos que de repente no nos ven. ¿No? Saludos, sí. maestro. ¿Hasta dónde? Hasta Suecia. ¿Nos escuchan en Gotemburgo? A nuestros corresponsales en, en Suecia? Suecia. Sí, así es. Sí. Grandes acá y se chiquitos. están durmiendo, pero ya se lo están escuchando. Dijeron que se iban a esperar hasta que mandaras los saludos. Bueno, los saludamos cordialmente desde Guadalajara, Jalisco, México. Y esperamos que se pongan a bailar porque... Mm -hmm. ¡Pura flojera! Sí, esto se trata de baile. <risa> sí. Y, y venimos saliendo un poco, de, un poco de la cruda que este fin de semana nos tocaron dos eventos aquí, que tienen que ver con la rueda cartonera, sí. que es la Feria del Libro Osado, que hizo el maestro Sergio Fong, que lo tenemos a un lado ahorita comiendo, y el Festival Flores y Colores de México, que sí. se desarrolló en el Expo Guadalajara, Con, con Guillermo Rodríguez, ¿no? Sí, por eso el día de hoy trajimos algunas canciones que mencionan ahí en, entre sus letras algo de las flores. Uh -huh. eh, nuestra primera canción estuvo a cargo de Fruco y sus tesos, se llama Flores Silvestres, uh -huh. buenísima, esperemos que ya más de alguno ya ande calentando motores para la clase de la noche. Sí, ¿cierto? Fíjate, y, y volviendo a esto del baile, el baile nos concita a muchas personas de distintas, eh, desde clases sociales y profesiones. Eh, estábamos aquí comentando fuera del aire porque tenemos aquí un gran invitado eh, de un alumno que, que logró que nos pusiéramos en contacto. Un saludo a Humberto Tapia, que parece sí. que está trabajando desde su casa. Sí. Y eso del baile nos concitó con eh, una persona con la que él, él conoce que se ha eh, abocado a generar y a promover el baile como, una, como un medio de expresión, de, de, de interactuar, de acercarnos como persona. Hasta de refugio, a, ¿no? Exactamente, de el, un refugio no para sentirte bien, ¿no? Y seguir joven. Sí, en este caso es un grupo que sabemos, gracias a Humberto, que existe, que son intensos y uno de los, tengo entendido el, el, como el... El autor intelectual y el que lo desarrolló es aquí el licenciado Guillermo Huences o me equivoco. No, no te equivocas, efectivamente Buenas tardes Alberto, un saludo para todos los que nos están escuchando También a Meche por esa invitación que nos hicieron Que nos hicieron para podernos comunicar con toda esa gente que es, le apasiona el baile Y estamos aquí muy, muy, este, muy a gusto Y pues dándoles las gracias por esta oportunidad que nos dan De podernos comunicar con toda esa gente que le apasiona el baile Ahora Guillermo, ¿por qué intensos? Eh, lo, lo de intenso nosotros lo consideramos en un, en un momento eh, determinado con las personas que, que formamos el este, inicialmente el grupo. Para ello les puedo decir que este grupo fue formado hace aproximadamente reciente, hace aproximadamente unos 3-4 meses uh -huh. y dentro de las personas que, este, que, que lo formaron, Pues estaba, fuimos exactamente seis personas, el Edgar, la Mayra, la Ani, eh, no sé, se me escapa por ahí alguna otra persona más, y su servidor. Entonces la idea era, como nos reuníamos constantemente ahí después de la clase del baile, ahí en el, en el DEAN, en el Parque DEAN, pues nosotros optamos por por continuar esto uh -huh. por por seguir conviviendo que era más que nada pues la la idea de seguir con conviviendo y compartiendo ese gusto por por el arte del bailar. Uh -huh. Que es maravilloso, la verdad, sí. cuando coincides con personas sí, es. que, que también gustan del baile, no, bueno, es tremendo, ¿no? Empiezas en, en la plática de cómo llegaste, creo que es como lo primero que todos nos platicamos, ¿no? Cómo llegaste a bailar, cómo llegaste a este grupo. Por cierto, ya supimos cómo llegó Humberto a bailar con Ajá. nosotros, teníamos esa incógnita y sí. ya me recordó. Gustavo, Gustavo fue el que el que lo llevó con nosotros, él le recomendó y ya se quedó ah. y sigue siendo alumno de nosotros ahorita que dicen de Humberto pues yo debo de agradecerle a Humberto el el habernos juntados y el poder eh, por medio de él fue, fue el hecho de poder estar aquí con este con ustedes compartiendo compartiendo esto les puedo decir que a Humberto lo conozco desde hace cuatro o cinco años uh -huh. una persona que le apasiona el baile como sí, todos ¿no? los que como todos sí. los que nos reunimos no para ello yo creo que todos nosotros tenemos algo en común los que nos gusta lo que nos gusta el baile nos identifica mucho nos identifica mucho el el baile y empiezan ahí las amistades, empiezan sí. pues a compartir, a compartir una cosa y otra cosa y, es, y, y en un momento determinado, bueno, pues hacemos amistades que en realidad pues, nunca habíamos pensado que las pudiéramos hacer. Sí, y una, una de las cosas maravillosas de esto es que coincidimos muchísimas personas que nos dedicamos a diferentes cosas. Entonces, sí, es. ahí es donde se vuelven unas redes sociales, ¿no, más, Sí, ¿De exactamente. De esas que a usted sí le gustan. Sí, las redes sociales porque eh, diversos eh, oficios o trabajos, profesiones, eh, eh, en, en ocasiones estás en un grupo y no sabes que el de un lado tiene la solución a un problema que tú tienes ¿no? y te sí, puede echar la mano. Sí, Entonces sí. creas una red, realmente es como reconstruir un tejido social Exacto. en la ciudad, porque es una de las cosas que hemos estado perdiendo como ciudad y es una manera muy eficiente, porque bueno, eh, lo hacemos nosotros, de reconstruir ese tejido social. ¿O tú qué opinas? Sí, lo dices muy bien Alberto, porque en realidad no es, no es tan solo tan solo el baile se han dado por ahí casos con este con nosotros de, de que el mismo el mismo grupo le sirve para promocionarse en algunas actividades eh, laborales que este que, que sí. tiene para vender alguna cosa o bien en un momento determinado yo yo tuve la necesidad de pedir por ahí este sangre para algún algún familiar y pues me dieron muchas opciones y hubo por ahí a algún a alguna persona dentro del grupo que afortunadamente se prestó Y ayudó para, para eso Entonces sí, efectivamente El baile no nomás, no nomás es eso ¿no? ¿Qué se necesita para ser parte de Intensos? Eh, las ganas Las ganas de querer aprender a bailar Y, y las ganas de, de compartir esos momentos que, De esos momentos tan agradables Que este que tenemos De hacer amigos De, de convivir eh, Y todo dentro de un ambiente muy, este, muy sano ¿Qué bailan? ¿Qué tipo de música bailan? Eh, en la clase se, baila, se bailan varios ritmos, eh, bailamos salsa, bailamos cumbia, bailamos bachata, en algunas ocasiones como, como parte de, del calentamiento y demás, algún son, a, algún danzón o algo que se, que se les parezca algo lento para poder... Eh, comenzar a calentar, ¿no? De poquito a mucho, Así para que no es, nos sí, duela sí, sí. nada. creciendo. <risa> Exacto. Y edades, más o menos. Las edades hay de todas las, las edades. Tenemos ahí entre nosotros a, a la buena amiga Meche, que este, que le mando un saludo desde aquí, muy, muy fraterno. Eh, ella tiene cerca de 85 años. Tenemos a Jesús también, que tiene 91, oh, 92. Oh no, no me equivoco eso y, y eh, en realidad no en, en edades no hay problema con que este con que asistan ahí con nosotros o que asistan que asistan a bailar lo recibimos de todas de todas las edades excelente fíjate es una de las cosas que a nosotros nos enamora de, de este mundo del baile el sí. que la edad no es un inconveniente efectivamente nosotros siempre sí. hemos creído que el límite lo pones tú Ajá. Cuando ya sí. comienzas con, no, es que, no, yo con eso no puedo, ¿no? ¿Cómo crees que yo voy a poder hacer eso? Ya ahí tú dijiste ya, fue Ajá. tu máximo, ¿no? Pero cuando no, cuando hay personas sí. que tienen más de 90, más de 80, más de 70 y que te demuestran que se puede, ¡guau, wow, qué maravilla, ¿no? <risa> Sí, les puedo comentar una anécdota, precisamente que tuvimos el el domingo. Eh, tuvimos la oportunidad de, porque nosotros nos reunimos, eh, nos reunimos de domingo a domingo y hacemos un festejo muy especial todos los fines, todo todos los finales de este de, de mes y les puedo les puedo comentar les puedo comentar eso. Las personas que se quedaron ahí, yo creo que la persona que tenía menos edad. Eh, pues yo creo que tenía aproximadamente que de, de 35 a 40 años y bailaron de una manera de una manera sorprendente hasta bailaron las 8 horas y si nos hubiera dado oportunidad el dueño de, del lugar porque estaba contratado por 8 horas, yo estoy seguro conociendo a las personas que seguirían bailando. <risa> que ya estuvieran todavía, sí, sí, <risa> sí no más sí, que sí. nos sacaron así pues, <risa> drásticamente, sí. Pero fíjate, eso es algo importantísimo eh, Por ejemplo, nosotros como, como academia nunca nos hemos etiquetado en salseros, bachateros, jamás. Nosotros somos bailadores. ¿De bailes sí, de salón? De bailes de salón. ¿Por la qué? Definición. Porque a eso vamos. Sí, o sea, a claro. mí no me interesa que bailes solo un ritmo, me interesa que bailes lo que tu oído escuche, de la forma como tu estilo lo defina sí. y el tiempo máximo posible. Ahora sí que ya pagué, voy a disfrutar, ¿no? Sí, claro, y al máximo, como bien lo dices tú, Meche, claro. sí, efectivamente, sí. Ay, qué genial, a mí eso me encanta, y la verdad es que yo admiro muchísimo a todas las personas mayores, hablemosle más de 60 años, que están dispuestos a seguir bailando, a dejar, no sé, el dolor de la rodilla, del tobillo, de la mano, a dejarlo en su casa, digo, porque es una sí. realidad, de repente eh, algo te duele, pero dices, ay, no, Primero me divierto y después regreso y me duele algo, ¿no? Sí. ¿Emocionalmente qué causa esto, maestro? Bueno, bueno el baile ya tiene muchas implicaciones desde fisiológicas, entendiendo que la fisiología como una función, pues las funciones se, se, se exponencian de manera y evitan que haya de de un deterioro del cuerpo, ¿no? Bueno, y Guillermo nos puede hablar de eso también Sí, cómo no, este, esa es una, una pregunta muy interesante Que constantemente, que constantemente Se hace, que qué emociones Genera eh, El bailar, bueno bailar Bailar despierta muchas Emociones, pero también, este, también Fantasías Facilita la expresión de sensaciones Las emociones Los sentimientos y, y todos los Estados de ánimo, pero de una forma Natural, de esta manera podemos con conectar con nosotros mismos y con nuestras propias emociones como, como la rabia, la ira, la ansiedad, la angustia, la depresión y muchas otras cosas más que nos están aquejando ahorita en estos momentos no todo el tiempo de encierro es que fíjate ahorita que estás comentando eso de, eh, el baile es un fenómeno de, de expresión no y expresión si, si nos vamos a la etimología de, a la raíz de la palabra viene de liberar al preso Claro. Expreso. Ex o sea, al preso lo liberas y, y, y cuando porque muchas veces en el área psicológica en el baile hay personas que dicen es que yo no bailo porque tengo dos pies izquierdos. Tiene un bloqueo emocional. Porque sí, hay algo, claro. a lo mejor se burlaron de él en un tiempo. Efectivamente. Y cuando logra. Sí superar eso que se comienza a expresar, libere esa prisión que tenía dentro de sí mismo claro. y, y comienza pues, a expresarse, valga va, va la, va la redundancia. Y lo logra, he, hemos visto casos, imagino que al igual que tú, donde gente mayor uh -huh. no se atrevían a bailar o, o llegan y te dicen, es que nunca he bailado, entonces llegan, se atreven, Lo hacen, lo logran y ¿qué sucede? Los hijos de repente dicen, ay no, es que todos los demás bailan bonito y tú bailas feo. Oye, ¿con esas porras para qué, no? Pero yo, nosotros siempre les decimos en la clase, yo siempre he escuchado que, que luego Beto les dice, a ver, tráeme a tu hijo, a tu hija y vamos a ver si ellos lo pueden intentar. Vamos a ver si ellos lo pueden lograr. Y no siempre, ¿no? ¿no? Andan corriendo para el lado contrario. Es, es una, es una, tenemos un retroceso en ese sentido. En países como España, los bailes de salón son parte de la currícula de la escuela, sí. desde infante, desde porque chiquitos. desarrolla tu conocimiento del espacio-tiempo y, y tu psicomotricidad gruesa también, y eso eh, facilita el aprendizaje. Claro. Yo pienso que aquí en México hace falta que demos un salto en ese sentido, en, en que la, en la educación básica se dieran los bailes de salón, porque aparte desarrolla el oído por el ritmo y el tiempo ¿no? y la vibración. Claro. Que les puedo comentar también que ahorita están muy en auge todos los bailes, los bailes de salón uh -huh. y eso que mencionaban de, este, de, de, las, de las personas, que este, yo creo que el baile pues los ayuda en un momento determinado a ser capaces de, de encajar esas críticas y ese rechazo que en algunas personas uh -huh. lo manifiestan desgraciadamente pocas por cierto, sí. de que, que, que se mofan, se burlan de, de los compañeros y, y demás, tengo un caso muy muy especial que, este, que, que le afectó a una persona que no supo eh, cómo, cómo superar esa, esa situación Al, en, en, un, en un baile. Alguien le dijo que no sabía bailar, que por qué estaba ahí. Y, este, y ya dejó de, este, dejó de, de bailar cuando su, pas, su pasión era el, este, el baile, ¿no? Pero en términos generales, pues a todas las personas les permite que ese tipo de rechazos, de críticas y, y destructivas, pues eh, las, las superen de una, manera, de una manera extraordinaria. Claro, es que te libera. Uh -huh. Creo que es la palabra correcta, ¿no? el sí. Me libero. Aquí soy otra persona. Mira... Ahorita recordé, nosotros tenemos eh, experiencia de trabajar con eh, grupos de abuelos, le llamamos nosotros, sí. donde son personas que coinciden en el mismo espacio, eh, algunos llegan con algunos eh, problemas médicos y tuvimos a una alumna eh, donde ella llegaba caminando con bastón al salón ah, y llegaba así, sí. despacito. Empezaba la clase, dejaba el bastón a un lado y bailaba. Olvidaba su enfermedad. ¿Sí? Se, le olvidaba <risa> Se le olvidaba por <risa> completo. Sí, Él es muy común. Bailaba, subía, bajaba, bailaba hasta merengue. Terminaba sí. la clase y decía, estoy cansadísima. Pero yo le decía, te veo muy bien. Agarraba el bastón y volvía a salir caminando. Eh, bueno, perdón, caminando con bastón, Ajá. despacito. A mí me daba muchísima risa y yo le decía finges, finges para que nadie te diga nada. No, de verdad, dice, es que bailando no me duele nada. Uh -huh. Pero cuando salgo a caminar, acá ya al mundo real, entonces sí me duele. Pues que salga bailando. <risa> Nos dicen por acá, pues que salga bailando. Sí. Pues sí, es que el, el baile te involucra todas estas emociones, esos sentimientos donde hace que, que mentalmente se te olvide Lo que estás padeciendo fuera, ¿no? Uh -huh. Si tienes un problema, eso lo dejas en tu casa, lo dejas en, en donde está el problema. Comienzas a escuchar la música, el cerebro se olvida y se, se detecta solamente con lo que le gusta en el momento, ¿no? Sí, Meche, yo les puedo dar otro ejemplo de, de eso y en realidad no tiene que ser alguna persona mayor como, como la comentas, yo... Recuerdo de, de un joven, no sé, 18, 20 años, que tenía algún problema con, este, con la columna y, y, y no podía casi, casi caminar. Todos los jueves, ahí en el Instituto Cultural México-Norteamericano, uh -huh. eh, había clases de, este, de, de, de baile y demás, y efectivamente, tan pronto como comenzaba... La clase y demás. No, no, ni, ni, ni la columna le, le dolía. No, ya le dolía, le yo creo. Nada le estorbaba. Yo creo que le dolía cuando. Yo creo que le dolía ya cuando se enfriaba o cosas sí, por Sí, si llegas ¿no? a la casa y dices, sí. Ay, ¿qué pasó? Si cuando estaba bailando no me dolía nada. Eso. Sí, la verdad es que es genial. Y pues vamos a seguir bailando. Vamos a hacer un corte de patrocinador y otro poquito de música, maestro, sí. a ver si le gusta. ¿Ale? ¿Sale? Vámonos, chaca. Venga de nee. ahí Mijn hart, no is niet Het tristeza, y te Het Si muera por tu is no me Het si muera por Het amor nunca meer. Y mi corazón meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het Het Que te quise tanto uh, uh, uh, que soledad tú uh, uh, uh, que soledad Ecuaje hey. Que soledad voy a morir de tanto llorar Si yo muero mañana yo no quiero de menos cumplimiento tampoco que yo deseo Que soledad voy a morir Cuando me lleven al campo santo lo que el rumbo, hay un repicar de tambores Déjame, déjame, déjame, déjame gozar. Yo si lo Ik ga me por allá, Ik yo me gaan zorgen. me gaan por mi no me gaan lo que me gaan Sufriendo y ga me me gaan por mi no me gaan zorgen. Ik ga me gaan zorgen. Ik ga me gaan zorgen. Ik ga me no zorgen. Mejor me gaan en la me me gaan me gaan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 Estamos de vuelta, para maestro, bailar. ¿qué tal? No, me gustó bastante. Para bailar, Más ¿no? que no porque estamos llenos de libros y no nos hemos puesto a bailar. Ya estamos volviendo a hacer una librería. Exactamente. Otra vez, porque la semana pasada nos dejaron aquí. Nos, ¿nos estábamos en la feria. Ajá. Ajá, conocimos las paredes del lugar, porque sí. no las conocíamos. <risa> Oigan, pues vamos a mandar saludos hasta Puerto Vallarta. Eh, estamos platicando que esto del baile pues se va para todos lados, ¿no? Eh, ahorita ya tenemos representantes en Suecia. Esperemos que pronto se. Se, se pongan a dar clases allá. Ajá, se pongan a dar clases allá. Les mandamos unos tutoriales. Pero Angelito está en Vallarta, maestro. Angelito ah. empezó con nosotros hace algunos años, sí. eh, tuvo que irse a vivir a Puerto Vallarta y ahora ya está allá en un lugar dando clases, clases así que se llevó el corazón anfibio, oh. dice él, para allá. Eh, ahorita en cuanto me pase me recuerda el nombre, lo decimos al aire para que toda la gente que está en Puerto Vallarta, que sabemos que nos escuchan de allá y quieren aprender a bailar, pues más... Eh, Más claro ni el agua, el mejor, ahí es Angelito. Fíjate, ahorita hablando de anfibios y de que en el caso del, del grupo de, de Guillermo, que ellos se juntan en el Parque del Deán, me hizo recordar el hecho de que nosotros fuimos maestros de, de, de natación ahí como siete años, de verdad, en la alberca. Sí, muchos años. Sí, entonces ahí ese fue nuestro caminito durante tantos años. Y afortunadamente parece, la última vez que yo, yo, yo anduve por el parque mm. en la bicicleta, Ya lo, lo regeneraron y sí, lo dejaron, no dejaron, dejaron muy bonito. Con, no, no, como no, era no. cuando nosotros íbamos. Entonces, ahí, como siete años duramos yendo porque dábamos clase de natación. Sí. Daba hasta miedo. Ah, sí. Cuando nosotros íbamos, daba hasta miedo. No, ahorita ya no. Está, está muy limpio. Está, sí. no sé. Muy bonito. Nosotros íbamos a bailar inicialmente ahí al Veracruz, mm. que estaba un poquito más encerrado, muy bonito lugar, pero un poquito más encerrado cuando se cambiaron ahí al, al parque de An. No, pues eh, imagínense ustedes el lago, imagínense los el aire, árboles, los árboles y lo fresco, lo fresco de pues dan ganas de este de de, de seguir bailando por ahí. Uh -huh. De hecho, cuando cuando vamos a algún lugar extra, eh, a algún otro lugar encerrado, pues extrañamos eso, ¿no? Sí. Extrañamos eh, el aire libre. Ajá. Uh -huh. Sí, este, eh, yo tuve la oportunidad de caminar por ahí, en, de andar hace poco en, en la bicicleta, y es, pusieron hasta madera, como una especie de muelle. Y que estaba dando toques, por cierto. Ajá. Sigue dando toques. Sí, ¿en De serio? hecho, ahí es donde, donde bailamos, sí. ¿Ah, Sigue sí? dando toques. Ay, sí. caramba, <risa> Hay no, pues no, mucho, ¿no? mucho cuidado no, no, con y eso. Es muy curioso porque, pues cada que cambia uno de, de pareja. Pues ya tienen hasta temor de, de, de tocarse, ¿no? Sí, ya traes la energía guardada. Sí. sí. Oye, ¿y cómo, cómo te nace esta idea, Guillermo, de, de juntar a estas personas? O sea, dices que empezaron como seis, ¿no? Sí. ¿Pero de dónde nace la idea? ¿Ustedes ya bailaban juntos antes? No, no no bailábamos juntos, en realidad ni nos conocíamos. Allí en el parque fue donde, donde sí. tuvimos la oportunidad de conocernos y ya una vez conociéndonos con la constancia de, de ir domingo a domingo, pues entonces ya surgió una amistad y algún momento que estábamos, que estábamos por ahí, que nos quedamos a platicar y demás, eh, pues surgió la idea, oye Memo, ¿por uh -huh. qué no...? no hacemos un grupo, tú lo administras y yo dije, sí, cómo no, con gusto entonces comenzamos y, y fue creciendo, pero de una manera exponencial eh uh -huh. de una, en realidad tenemos tres, cuatro meses y en esos cuatro meses tener la gente que, que tenemos lo que pasa es que se va corriendo la voz sí. uh -huh. se va, sobre todo en el este en el baile, no, no sé alguien dice, en tal lugar se baila muy bien, en, en otro lugar hay muy buen ambiente y demás y la gente pues se inclina por una o por Otra, por otra, otro lugar. ¿no? Es que tenemos una necesidad tremenda número uno de pertenecer a algo ¿no? Así es. Número dos pues de movernos porque esta pandemia nos aventó a la casa claro, y ahí claro, guárdate sí. ¿no? Pero tú entonces ¿a qué te dedicabas antes? ¿No tenías que ver con el baile? Eh, no, no tenía nada que ver con el baile, yo andaba en actividades empresariales, uh -huh. tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Guadalajara, licenciado en economía, ah, y no, anduve pues nada que ver. en el medio pues, de, de, de negocios sí. particulares, empresariales y eso, entonces eh, yo jugaba todos los domingos eh, tenis ahí en la unidad de la penal, ah, y okay. Y de ahí alguien me comentó de, de, del baile, ya tenía mucho tiempo, tenía cinco años ya jugando frontenis, entonces dije, eh, ya, es, ya es importante o necesario el hacer un cambio, me dijo de ese lugar, pues fui ahí como todos, eh, a pagar el noviciado, sí. ¿no? después de bailar con cinco damas, una canción con cada una que me sentó, cada una de ellas, eh, pregunté que dónde daban clase y ya empezó la referencia, no pues que en el casino del músico, No, antes de eso le pregunté, oye, ¿por qué todos bailan tan bien? Y me dijo, no, pues es muy sencillo, pues es que toman clases. Uh -huh. Y ya le pedí la referencia y me mandaron por ahí al casino del músico uh -huh. y de ahí para un lado, otro lado y, y demás, ¿no? Fíjate, no, nos, eh, ahorita que estábamos en, en el corte, vale la, la pena mencionarlo, que estábamos diciendo que de repente ves a un compañero que, que mejora, deja de ir y de repente sí, mejora sí, claro, mucho sí. y no te quiere compartir dónde andaba ese compañero. Sí, es cierto, ¿verdad? Es cierto eso, eh, sí. Nosotros decimos, no tenemos como maestros, si nos quieren etiquetar con algún nombramiento, no tenemos el, el poder de decirle a alguien, no quiero que vayas, no es que no vayas para allá, al contrario, creo que en el medio deberíamos de ser más abiertos, abiertos para... Eh, recomendarnos unos con otros, ¿no? Claro, todos tenemos sí, sí, sí, una claro. forma de enseñar distinta que nos ha funcionado a todos, no podemos sí. decir que aquella es mala o esta es buena, mm. no. O sea, te funciona, qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero somos muy egoístas. Sí. Entonces, eh, comentabas tú que, que después de un tiempo un compañero te dijo, no, no vayas un mes a otra academia, b dos. <risa> no, sí. A yeah, mí me funcionó. Así fue como aprendí. Fíjate, Meche, que desgraciadamente uh -huh. hay uno que otro, que otro maestro que no tiene la misma concepción tan sana y tan libre que tienes, que tienes tú. Es decir, dejar a los alumnos a libre albedrío, albedrío. que cada quien vaya donde quiera ir pero no existe una manipulación ahí este media media especial sí. afortunadamente son los son los menos no y sí. dicen por ahí que quien obra mal no le va tan bien claro que no Entonces, al contrario sí. y a final de cuentas quién decide el que paga claro no el paga, alumno, sí, sí, el sí, alumno sí. dice sabes que como que yo con este método como que no, no. me hallé tanto Entonces me voy a otra y dices, ¡ay, aquí sí! Sí, claro. Este sí me gustó, aprendí un poco más. Ahora déjame regreso, intento el otro y probablemente ya me sea más sencillo, Ajá. ¿no? Claro, sí. Entonces, aquí lo interesante es bailar, sí. ¿no? Y, sí. y qué padre que ya encontramos otra, otra, otras personas que hacen esto, ¿no, maestro? Sí, la intención, de hecho, del primer programa que tuvimos, hicimos una especie de manifiesto en ese sentido, de que íbamos a buscar a las personas que bailan, porque sabemos que hay grupitos en, en salones, en pequeños lugares, en restaurantes Que se juntan a bailar y, y buscarlos y decirles, oye, platícanos porque queremos saber tu historia que, A los seres humanos nos interesa escuchar historias Sí, efectivamente ¿Por qué? O sea, ¿por qué llegaste aquí? ¿Por qué lo haces? Entonces, a, ahorita ya, después de la pandemia, ya logramos... Pero es el primer afortunado para ah, nosotros. Qué bueno, sí. Para nosotros. Qué bueno, sí, es un honor de estar con, este, con, con ustedes Tenemos y compartir fortuna. Pues, estos momentos y, y ya conociéndolos un poquito más. Eh, pues es tan agradable, yo les mencionaba a Mechi, les mencionaba a Alberto, que esto no parece así como una entrevista, más bien parece una charla de café, sí, que, claro. que, que gracias también por el café, está muy, muy sabroso, ¿no? A ver cuándo me vuelven a invitar. Sí. No, es que para qué nos ponemos nerviosos. ¿no? No. una de las preguntas sí. que siempre nos hacen, oye, pero ¿qué me vas a preguntar? Así como muy técnico, no, para no, no, qué... Es, una, es no. una conversación de cuates. Sí, claro. Sí, sí. Oye, ya, ya nos eh, pudieron conectar desde Vallarta, les costó un poquito de trabajo. Entonces, repetimos los saludos para Angelito sí. que anda por allá. Saludos a Nati. Sí. Eh, Y vamos a recomendar a la gente de Puerto Vallarta, cuando quiera aprender a bailar con el mejor ambiente y con uno de los mejores maestros, busquen... Con clave son. Uh -huh. Y su eslogan es algo así como... Aquí el que llega baila. Oh. Una cosa así. Entonces... Sí. Muy Bonito comprometedor eslogan. ese eslogan. Pero yo sé que sí lo logran. Yo muy sé bien. que sí. Eh, aquí nos, nos mandó un poquito. Dice... Miércoles salsa y bachata. Ah, mira. Clases de salsa impartidas por Luis Zavala, Ángel Escobedo y Natalia López. ¡Ay! Con Nati. Con Nati, excelente. No, pues la mejor maestra, ¿qué tal? Pues una, una invitación para todas las personas que radican por ahí, por, por Vallarta, para que asistan, que asistan a ese lugar, se lo recomendamos ampliamente. Sí, al 100%, sí. con ojos cerrados, la verdad es que sí. A veces eh, pasa que dicen, ay, tienes variedad de maestros, y es, ay no, con él no, mejor con él. <risa> Pero es padre, Hacemos, hacemos es padre, química, sí, ¿no? Sí, claro. sí. Como el buffet, no, yo quiero con claro, este. Sí, sí. sí. Y, y la verdad es que cuando llegas por recomendación... Es Es un... que me imagino que es el caso de ustedes. Sí, así eh, es. Es como un compromiso mayor, ¿no? Sí, sí, así lo sentimos. ¿Qué le dices? ¿Quién te mandó? ¡Ah! <risa> Para saber si voy bien no, o me regreso. No, o decimos lo que dice la Mónica, ¿eh? No les voy a preguntar de dónde vienen, que al fin y al cabo ya sé. <risa> <risa> sí. Ya llegaron, ¿no? Ya llegaron. Ya que es lo importante. Sí, sí, sí. Oye, entonces, un día de actividades normales con ustedes, ¿en qué consiste? Un día de actividades eh, nos eh, nos comunicamos a diario, uh -huh. ya sea para mandarnos saludos o para poner eh, bastante información que tenemos de lugares, de eventos, de cursos uh -huh. y de cosas que muy relacionadas con el con el bailar, ¿no? Uh -huh. Ese es un día normal y entonces pues ponemos ahí muchos avisos de dónde es la actividad. Por decirles, normalmente comienza como hoy martes y toda la semana. Pues hoy decimos que hay que hay clases en que hay clases en este lugar, en este otro ah. y demás y ya cada quien dependiendo de, de la distancia, de lo corto o del ambiente que sienta, pues se inclina por ir a un lugar o se inclina por ir a otro. Ah, okay. Ustedes entre ustedes no se juntan como para una clasecita, sí entre ustedes practicar. Bueno, ahorita es precisamente eh, en la mañana, en la mañana este comenzamos con esa, con unas nuevas actividades para para el grupo y comentamos precisamente eso que que necesitamos renovarnos, tener más actividades, tener eh, ofrecerles más alternativas de otros lugares, de cursos particulares, de cursos grupales. Sí. Eh, relacionarnos con ese con todos los maestros y ahorita que me dicen que ustedes también andan andan, andan en el medio sí. bueno pues también no lo duden que por el lugar la gente que vive para allá por el extremo sur pues sí. también les quede en corto eh, el lugar donde ustedes donde ustedes dan sí. clases no bienvenidos sí. sí de hecho nosotros tenemos 15 años pero nosotros nunca hemos hecho publicidad siempre es como una recomendación de, bo de boca en boca hasta después de la pandemia que lo que subimos unos videos Comenzamos a, a utilizar Facebook. Facebook, y se, no se llenó Eso, en una semana, sí. se llenó en todos los días, porque nosotros tenemos un grupo por día distinto. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es eso, Alberto? Porque yo creo que a nuestro grupo y a algunas personas más les, que están escuchando, eh, les, pudiera, les pudiera interesar eso que, que, tú, que tú mencionas. Es que nosotros tenemos, por decirlo, el lunes es un, es, un, es un grupo, martes otro, porque es de acuerdo al avance, ¿no? Ah, ya, ya. ya. Ajá. Y, este, de hecho, nosotros, eh, antes de todo esto, nosotros salíamos a recuperar, nosotros llamábamos a recuperar espacios públicos, Sí. Y interveníamos... Sí, sí. No una vez intervenimos Places. la, la crueta de los niños héroes, Hacíamos, hemos hecho flash mob en Plaza del Sol, en en la Gran Plaza Oye, qué interesante Bien. Hace cinco años que andábamos Ajá. en la Glorieta Festejando nuestro décimo aniversario sí. Fuimos con las autoridades, sacamos todos los permisos necesarios Y nos fuimos a bailar a la Glorieta de Niños Héroes Al mono sí. Ese. sí e sí, intervenirlo sí, sí. Hubo ahí un pequeño inconveniente con la Secretaría de Cultura de ese entonces Pero logramos bailar Ah, qué bueno, que es lo más importante Sí, sí, sí. la verdad es que sí Y así como dices tú, la edad, no importa Sí. Y hablando de la recuperación, en lo particular, a mí, a mí me llamó la atención una petición que me ha hecho Humberto, y bueno, es tan insistente que... <risa> ¡Ay, si convincente! Como vamos a hacerlo, sí. Lo que pasa es que él es que quiere cuál es, ¿no? ¿Cuál eso es? de intervenir en espacios públicos, él, él quiere que, que, que hagamos como un video o bailemos en el foro, del de Agua Azul, hay un forito infantil Ah, sí, nosotros de, déjate, te interrumpo Alberto, nosotros vamos a practicar de forma eh, no sé, de forma individual o de grupo, mm. por llamarle de alguna manera, pero nomás cierto número de parejas, cuatro o cinco parejas, que este que nos juntamos y efectivamente, ahí en el foro infantil del Agua Azul, que está precioso él sí, es el parque, increíble. ¿no? Para los que no lo conocen, pues eh, una recomendación muy amplia Vayan y caminen Vayan y, por ahí. Sí, exactamente y si quieren bailar pues vayan ahí este al foro del agua azul es día gratis no más es no se requiere la disposición para hacerlo ¿no? sí de hecho estaba yo pensando en ir a eh, que hiciéramos un video de una contradanza bailar en una, una rueda de bachata para grabarla y este incitar a, a que la gente vaya y utilice el, porque me, me parece que el es espacio. una manera de recuperar el espacio Y no sé, está yo pensando unas cinco parejas que ya tengan la coordinación y hacer una, una muestra de contradanza en bachata. Antes de que oh, nos pregunten, sí. ¿cuáles cinco parejas? Las que bailen más bonitas. <risa> ah, caray, caray, sí. Oye, yo les puedo decir que les aporto de dos a tres, ¿no? Ahí bailan <risa> bachata dos tres, dos, tres personas muy bien. Sí, sí, es es este mundo del baile te da para tantas cosas, sí. eh, pero sobre todo para que el cerebro se mantenga sano. Ajá, sí. Nosotros eh, vamos mucho por esa parte donde tu premio al final es cómo te ves físicamente, pero cómo recuperas tu mente. Eso solamente se logra con esta maravilla que son los bailes de salón, ¿no? Es que el, lo que nos mantiene jóvenes es el cerebro. Sí. Y cuando haces una actividad como el baile de salón, generas un fenómeno que se llama sinapsis, que es eh, hacer que haya, un, haya no una nuevas rutas neuronales, pues comienza a regenerar neuronas. Sí. Generas cognitos. Sí, yo yo les quisiera comentar de eso que están que están mencionando tanto tú Alberto como como Meche. Que, este, que eso de, de, de, de bailar pues aumenta tu coordinación, el baile es un buen ejercicio para tu cerebro, hablando de lo que tú mencionabas, porque mejora tu concentración y tu memoria, además el bailar agiliza tu coordinación al hacer diferentes pasos ¿no? y que, te, y que los tengas que, que aprender, ya que te incita a tener una mayor necesidad de conexiones neuronales, como sí. dices muy bien, este, Alberto, con eso de la sinapsis y demás, aumentando tu inteligencia mientras te, <ríe> te diviertes, ¿no? Sí. Pero pues, qué mejor de, este, de mantener al, cere uh -huh. al cerebro activo y, y si es divirtiéndote, pues todavía está mejor, ¿no? Oye, a mí me encanta y siguiendo aquí, metiendo a la plática a Humberto, porque no quiso venir. <risa> No, está trabajando. Eh, eh, fíjate sí. que te debe pasar. Estás tan a gusto y tan divertido que dices, ¡otro paso! ¡Otro sí. paso! Sí, sí, sí, lo sí, necesito, claro, ¿no? Sí, Sientes sí, esa sí. adrenalina que lo pide. Regresas la siguiente clase y dices, ¿cómo? Ya vimos ese paso, no me acuerdo No, no, no, no, no, me, no me digas Que me acaba de pasar Estuvimos practicando Y, y por ahí alguna persona no, no, no me dejará mentir Estuvimos practicando Básicamente que como unas 4 o 5 sesiones Ajá. Que la idea era Pues en el baile del día Domingo este pasado Pues estar practicando claro. eso Y, y, y, y, este, y sentirse pues, eh, Que ya vas mejorando Y demás Y oh, cruel desilusión. <risa> no me acordé. Todo se olvidó. <risa> <risa> Suele suceder, sí, ¿no? A, a mí sí, me sí, da sí, mucha sí. risa. Nosotros tenemos una clase los días viernes que no lleva, nuestras clases de lunes a jueves es casi la mitad de la clase, lo que es calentamiento y desarrollo de coordinación sí. y el resto ya aprender en pareja sí, lo que tenemos gimnasia cerebral Ajá, y, y eh, las clases de los viernes no es solamente aprender a bailar en pareja entonces es muy divertido porque luego llega llegamos y a ver, que lo haga la maestra y yo no, que lo haga alguien más <risa> <risa> porque yo, yo no me acuerdo pero la verdad es que es muy muy sí. divertido y es muy muy satisfactorio sí. cuando haces, por ejemplo, ahorita el maestro nos tiene trabajando en una secuencia de muchos pasos, ¿no? Entonces, Para forzar o sea, al cerebro. Ajá. El, el nombre, de repente, dices, ¡ah, sí! ¿Y cómo va el paso? ¡Ay, no tengo idea! A ver quién se acuerda, ¿no? Es que estamos... Perdón, perdón. No, digo, lo comienzas a hacer y el cerebro te, te da ese beneficio que dice, ¡ay, sí, sí claro, claro que me acuerdo! Tienes, no sí. Entonces, es muy padre porque, digamos, en ese grupo hay personas de... Treinta 30, 30 y tantos. Setenta a y tantos. Ajá, más o menos. No vamos a decir quién es el mayor. No, no, no, no. No vamos a ventilar nada. No vamos a ventilar nombres. Eso está muy bien. Entonces, es muy, muy satisfactorio para nosotros el ver que pueden coincidir personas de diferentes edades claro. que se dedican a diferentes cosas. Y que en ese mundo todos somos todos iguales. Todos somos iguales. En ese momento todos somos iguales. Sí, Ahí, sí, sí, sí. Nadie es más que nadie. Hemos aprendido a tenernos esa paciencia donde dices, a ver, tranquilo, respira, respira. otra vez tu mano, tu pie y al final funciona. Oye, ¿No? qué, qué interesante, Meche. Acabas de, de mencionar algo que, este, que me parece muy importante. Eh, y es esa secuencia de pasos que desafortunadamente, pues no en todos los lugares se enseña esa, esa secuencia de pasos. Eh, yo lo que he visto muy comúnmente es que enseñan un paso, a la siguiente semana vuelven a enseñar otro, pero no hay no. esa recapitulación sí, no. de, de, de los pasos, ¿para qué?, pues Para memorizarlos con, con, con la constante de repetición, ¿no? de estarlo repitiendo, estarlo repitiendo y eso que tú, que tú dices de la secuencia de pasos pues, me pareció muy, muy importante e interesante, yo creo que todos los compañeros que nos están escuchando de, este, de intensos, estoy seguro que, este, que más de alguno le está interesando el hecho de, de, de, de asistir para ver esa secuencia de pasos, porque lo que hemos visto ahí, pues que ya todos de una otra, otra forma pues dominan el el, el arte del, del bailar pero si sí quisieran tener y yo en lo personal eh quisiera tener una secuencia de de pasos para qué pues para irle mmm, semana a semana agregando más y claro. más pero ya con un dominio de los anteriores no oye sí. y ahí viene la pregunta obligada ya tienes ahí, tres sí. cuatro pasos que ya te sabes los únicos sí los <risa> únicos cuatro pero que los dominas y los, los domino los bien sí te invitan a la fiesta. Estás sí. vas dispuesto. Sí, sí, sí. Comienza bien puesto, la música sí. y dices: Eso me la sí. sé. Sí, voy. Traes a tu pareja. Llegas, comienzas a bailar. Tú. Yo, oh, cruel desilusionado. No, no no, sí. no, no, no. Tú maravillosamente <risa> bailando. Y de repente pasas y sí. te cachas a alguien que hasta te está filmando. Ah, sí, es a cierto. Que muy, muy común. Sí, es sí, sí. Terminas de bailar y. Oye. ¿Dónde Me estudiaste? Aprendiste. Sí. Eh. O sea, yo no sabía... ¡Qué bonito bailas! ¿Qué tal sales de las fiestas? No, pues todo, todo motivado, claro, entusiasmado que no en y ¿sí con no? ganas de volver a, este, sí. de volver a repetir, sí. ¿no? Ya cuando te tienen esa valoración, cuando te dan ese, ese lugar y demás, de que hasta te están filmando, pues se siente... Pero no nomás es eso, Meche, fíjate que yo he visto en las personas este, que, que van por ahí, que cuando, en un baile social, que cuando aprenden un nuevo paso, se sienten tan motivados como Con un solo paso. Claro. Con un solo paso. Entonces, y no estamos hablando si el paso es fácil o difícil. No. O sea, eso es irrelevante. Es, me lo aprendí, lo logré, ¿no? Sí, claro. Eso es tremendo. Sí, padrísimo. Lo sí. que yo estoy buscando lograr, bueno, ahorita ya lo van a saber, es... Ahorita llevamos la secuencia de 15 pasos. Van de sencillos y van increciendo, ¿no? A cada vez más complicados. Pero la intención es que ellos logren bailarnos sé, en una melodía de 3, 4 minutos sin repetir un paso. Y nosotros Oye, qué temblamos. Padre, sí, Eso qué vamos padre, a llegar. Padre, sí. digo, tranquilo, maestro, Dicen tranquilo. que llevamos 15, pues van a tener que aprender. Pero ¿cuál es la intención? Es, la intención mía es la neuroplasticidad. Sí. Porque, sí, sí, ah, sí. En eso de estarse, porque nosotros nos hemos metido mucho a las neurociencias con el baile. Esa eh, es neuroplasticidad evita que tu cerebro envejezca y lo que te mantiene joven es el cerebro. Claro. Porque hace una claro, reserva claro, cognitiva sí, con sí, eso. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Tienes? esa es la intención. Entonces, ahorita los que lo están haciendo ya llevan 15, pero les hacen falta otros 15 cuando menos. Yo no les quería decir, chicos, era <risa> sorpresa, pero el maestro ya lo dijo al aire. <risa> Ay, nos estaban preguntando que cómo nos podían escuchar. Ya, ya les dijimos. Eh, ah, mira, saludos a Juan Carlos. Precisamente yo le iba a mandar saludos a, a Juan Carlos. Te voy a decir por qué. De repente te, te puede pasar que llega una, una clase, una reunión en la que no estás, ¿no? Entonces llegas a la siguiente y tú llegas puesto con todo lo que te sabes, ¿no? Claro. Y de repente, ah, a medio paso se te borra el cassette. ¿Y qué se escuchan? Risas. Ajá. Cuando se escuchan risas, en lugar de, no sé, berrinches, mm. quejidos, lamentos, creo que estás del otro lado, ¿sí o no? Sí. Lo me estás parece. tomando de la forma positiva. Sí, sí, es cierto. Aprendiste ya que estamos jugando, ¿no? Sí que es parte de lo que te da el el baile tener la oportunidad de ese tipo de de, de críticas, ese tipo de de, de hechos, pues eh, hacerlos para un lado y continuar adelante, ¿no? Claro. Yo digo, a ver, a ver, ven inténtalo tú que te estás burlando sí, de mí. Sí, ven sí. acá. Que de hecho, yo eh. <risas> que soy la maestra. Ven y párate aquí. Sí, que de hecho, me les comento qué es lo que yo hago en este en la escuela, ¿no? Cuando les pido opinión acerca de algún de algún de alguna cosa de de parte del tema, eh, alguien se burle, digo, no, no, no, eso no, no está bien, porque el burlarse de esa, de esa manera, pues no es, primero no es correcto, hay que respetar a los compañeros, y enseguida, claro. pues eso de burlarse es lo más sencillo, ¿qué te parece si enseguida opinas tú y todos nos burlamos de ti, no sí. te va a gustar, Exacto. ¿no? Entonces en el baile, pues no está exento de esa situación, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos mucha coordinación y luego me dicen, maestra, se está burlando de nosotros, ¿no? ¿Cómo crees? Me estoy riendo contigo, ¿Con usted? Sí, es, es muy divertido, ¿te saldrías de este mundo del baile Guillermo? Yo creo que no, ya cuando lo conoces, ya yo les puedo decir que tengo cerca de, de 15 años desde que dejé el frontenis y no, no, esto por eso, por eso el tema, ¿no? el, el de pasión, la pasión por el, por el baile, es una sí. pasión que, es de, que se tiene y, y, y lo, lo grato o, o, que es que es que es adictivo, o se te adicciona sí. así como que si fuera una droga, de hecho, no sé si les pasa a ustedes pero cuando no van un domingo a, a este a bailar y demás sienten toda la semana unas sensaciones físicas, emocionales, mentales, de un hueco. espirituales y demás, pues <risa> sí. que, que, que tienen ese, ese hueco, pues difícilmente de, de, de llenar en toda la semana, entonces mm -hmm. ya se hace como, pues es como una adicción, ¿no? ¿Qué te falta en el mundo del baile? ¿Qué te falta por hacer? Eh, pues yo creo aprender Que, que sé yo los, los ritmos de una manera más, eh, más amplia De una manera de dominarlos Un poquito más los, los ritmos que, este, que normalmente bailamos Que se yo, salsa, bachata, eh. cumbia Que es lo más tradicional uh -huh, sí. Y si hay otros, otros ritmos Como la quizomba, como cuestiones De esa, eh, danzón El mismo, el mismo danzón, uh -huh. no me gusta mucho El danzón porque es como muy estructurado Es que los que ya bailamos sí. salsa es Difícil, sí, que es te, difícil que te vayas sí, un poquito sí, al sí, danzón, sí, ¿no? no está sí. como, está, o sea, es muy interesante, pero está como sí. cuadrado. A eso cuadrado, te refieres, esa ¿no? es sí. la palabra, sí, ¿sí? entonces, pues, ¿qué, ¿qué me faltan? Me faltan muchas, pero muchas eh, cosas, a veces me siento así como un poquito... Que, que bailo con alguna persona que ya sabe y demás, el no poderle ofrecer nuevos pasos, el no poderle ofrecer algo, algo nuevo, ¿no? Eh, y quedarme eh, yo con este nomás con lo que sé, como que se vuelve así un poquito aburrido, por eso eh, por pues las ganas y la intención de aprender más. ¿A usted qué le falta maestro en el mundo del baile? muchas cosas. <risa> <risa> Ir a bailar a Suecia, más. <risa> Ir a maestro. bailar a Suecia. Eso, eso le falta. <risa> Cuando vayan, me invitan. Sí, claro, sí. Ya, ya lo estamos planeando. Vamos a, a, a hacer algún en vivo desde allá. Vamos a, a, a ponernos de acuerdo con Chaca, a ver cómo transmitimos desde allá. Veremos Chachacha chacha desde allá. <risa> sí. Ay, pues ya, ya es casi... Nos estamos terminando el, el tiempo, maestro. Sí, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Sí, dice Humberto que está muy interesante la, la, la charla, que felicidades, y que sí está ausente por el trabajo, que Acá. le creamos, por favor. Bueno, le vamos, <risas> le vamos a creer al buen, al buen Humberto, ¿no? Sí. ¿Algo más, Guillermo, que desees agregar? Las redes sociales. Sí, sí, ¿cómo, cómo, los no? encontramos? sí. ¿cómo nos, nos encontramos? E, los encuentran ahí como, este, como intensos. Y también lo encuentran como guillermo.guense, hotmail. ¿Tienen eh. página de Facebook entonces? No, todavía no. Yo creo que es el, dentro de las actividades, yo creo que es otro de los pasos, ¿no? Sí, porque ahorita nos van a decir, ¿y dónde los encuentro? Sí, sí, sí. Eh, que nos manden un, que nos manden un, eh, un Whatsapp. Al, al les paso les paso el número sí, y claro. los podemos hasta anexar cómo no con mucho gusto. Se los digo despacio es el 33 11 32 54 88. Repito, 33 11 32 54 88 con su servidor Guillermo. Ah, tú les das todos los datos. Todos los les datos les damos como no con mucho gusto, si sí, la idea es compartir este este arte de, del bien bailar, ¿no? Eh, yo me despediría con ustedes primero pues dándole las gracias por todas las atenciones y, y sobre todo el café que estuvo muy sabroso y toda la información que nos, que nos proporcionaron yo estoy seguro que nuestro grupo eh, pues a más de alguna persona se va a interesar en lo en las actividades que hacen que hacen ustedes también este también a Humberto que fue la persona el enlace que este que tuvimos para esta para estar aquí presentes y me despediría con alguna frase no claro eh, adelante. dice que la danza Es la medicina a través del ritmo Es un espacio, energía, forma y tiempo Que reviste el cuerpo de sustancias Que curan las dolencias físicas y psicológicas uh -huh. Entonces, todo con el baile Nada con el estrés Eso todo con el exceso del baile, el ¿De exceso sí. del baile, sí, <risa> yo, no me digas, por, no me digas por lo del domingo, <risa> no, ocho horas bailando, sí. Mira, yo me iría recomendándole a todo mundo que busque la mejor opción, sí, claro, que ellos, cuál sea su mejor opción, Ojalá y sean intensos, sí, claro. para que sean parte de, sí. que estén ahí y que tengamos un pretexto para reunirnos claro, con gente sí, a la que le gusta sí, sí. lo mismo que a nosotros, uh -huh. ¿no? que es el baile. Yo, me, yo diría esto, eh, hay, una, hay una parte de la ciencia que se llama la bioética, que nos dice que si tú tienes un conocimiento que sirve para que tu especie prevalezca de, de buena manera, tienes que decirlo. Claro. Ya si la gente lo toma o no es ya cuestión de ella, ¿no? Y en este caso yo le diría, bailen. Bien dicho, sí. ¿Claro? Bailen y sean felices. Sí. Claro, y sumemos. Y, y fuera el estrés. Sí. Claro, aunque luego nos estresemos por aprender los pasos, pero bueno. <risa> pero es un estrés positivo. Sí, sí, claro, es un estrés claro, diferente sí. que al final te da una sí, ganancia, ¿no? Sí, sí, yo me despido con un saludo para todos los intensos. Los quiero mucho por todo el apoyo que nos están brindando. Saludos también, esperemos pronto conocerlos, sí. y pues fue un honor. Bueno, sí. Sí. Gracias. No, no, el honor fue mío, muchas gracias por esa, por esa invitación. Ojalá y que no sea la última, que nos vuelvan a invitar y aquí estaremos con mucho gusto. Claro que sí, sí. igual un día de estos vamos y grabamos ahí un poquito lo que sí. hacen y se los ya, compartimos en, eh. en redes sociales. Ah, me parece muy bien, sí, sí. como sí. no, sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, Chuck, sí. dejamos pendiente una canción, pero no importa, la ponemos en el siguiente programa. Gracias. Gracias a los que gracias, nos prestaron Jack. sus oídos, sí. vámonos.